¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Eh, Paola, eh, ayer eh, se iba a hacer la primera reunión del Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal acá en la ciudad de Santa Rosa y la reunión se postergó.、Eh, ¿Nos podés contar qué pasó? Me encantaría. A mí me acabo de enterar de la reunión ayer, cuando se suspendió por los medios de comunicación. A nosotros nunca nos avisaron absolutamente nada, aunque seamos. Parte del Consejo Consultivo, así que no, no, no te voy a poder contestar mucho al respecto porque no tengo ninguna notificación.、Mm. Es extraño que hayan decidido accionar después de un año y medio de la presentación, prácticamente casi, o un año, sin hacer absolutamente nada.、Eh, Decir d i hacer una reunión sin participar, aparte del Consejo Consultivo, no me parece. Nada serio. O sea que eh, ustedes, eh, que como asociación integran el Consejo, no, hacían, no, no habían sido noticiados de que había una reunión y, bueno, mucho menos ahora de que se había postergado. Exactamente.、Mirá. Exactamente. Mejor no lo podés haber dicho. Eh, eh, Paola,、eh, ¿y, y el, el Consejo Consultivo no está conformado todavía, sino que es un anuncio que ha hecho el, el municipio? y... y Mira, no... yo lo que te puedo decir hasta ahora es que nosotros fuimos. Eh, parte de digamos, los referentes, conjuntamente con Rodrigo, de haber insistido en la creación de un registro que creemos ampara a los usuarios y era necesario para crear un compromiso de parte del municipio y de la provincia. Que después de haber durante, inmolado hace seis años con nuestro caso、uh -huh. para tratar de cambiar un paradigma social, el cual en eso hemos logrado y con creces. Seguimos sin lograr el compromiso, no sólo de, de la parte provincial que simplemente adhirió a la ley, sino también el municipio que también creó un registro, el cual no se hace más que eso: presentar un hermoso título para que después en campaña juntar este, los votos que ellos necesitan para estar en el gobierno. Nosotros de eso ya estamos muy cansados y de que no se accionen absolutamente nada después. El contexto de la pandemia ayudó muchísimo y colaboró, pero el registro debería estar、eh, haciendo un montón de actividades、claro. y deberíamos utilizarlo desde nuestro criterio en la asociación para、eh, seguir exigiendo la formación de los profesionales que siguen sin este, estudiar el sistema endocannabinoide. Y mandando a la gente a comprar aceites clandestinos. Sí, conseguílos, sí, tomarlos. O sea, seguimos siempre con la misma modalidad que cuando no teníamos nada. Ni había reprocam, ni había nada. Claro. p a o l a ¿y, y, y, y ustedes mantienen diálogo con, con los funcionarios responsables de, de, de, de, de aplicar lo que se sancionó?、Porque、en lo personal, una... jamás.、Sí. Nadie me llamó para nada. Una sola reunión que tuvimos hace un buen tiempo después que se presentó para poder volver a salir en los medios, sentados en el municipio con las personas que se hacen eco de esta problemática.、Eh, y nada más. O sea, yo、eh, sinceramente creo que, bueno, simplemente escuchan y hacen un decorado para que después la gente diga, Qué bueno, la política social, reivindican derechos, ¿hasta dónde y cómo? O sea, un título no hace eso. Y convocar a un consejo consultivo que no existe, tampoco. Y convocar a cierta parte de un consejo consultivo para accionar, tampoco. Eso no lo dice la norma propia que、es. creamos supuestamente entre todes.、Eh, Paola, Entonces, va, es ¿vas a pedir algún tipo de explicaciones? A partir de esto,、eh, mira, yo creo que esto se descanta solo. Creería que yo no tengo nada que pedir,、uh -huh. simplemente ellos deberían aclarar.、Eh, siempre he trabajado por y para el cannabis, voy a seguir haciéndolo hoy desde mi lugar. Y gracias a ese activismo, estoy en esta situación hoy de poder hablar en los medios con vos, por ejemplo,、sí. de que no se sigue, se sigue sin hacer nada. Entonces,、uh -huh. yo voy a seguir trabajando desde ese lugar. Y espero que algún día、eh, bueno, la sociedad también acompañe para ese reclamo, porque hay 130 inscriptos, creo, en el registro, de los cuales 7 solamente están confirmados. O sea que también todo lo que hemos planteado para la supervisación de ese registro, no sé quién aceptó a esas 7 personas, tampoco. Porque en un consejo consultivo hay que ver la persona, la patología, el problema que presenta. Eh, un montón de cosas para ayudarlo a inscribirse, para ayudarlo a inscribirse al ReproCam, que considero que sería además el accionar que debería tener el registro, porque si no, ¿qué sentido tiene registrarnos? O sea que la información, que, te, la información que tenés vos tampoco es、eh, la precisa,、eh, sino que es lo, lo, lo que te has ido enterando, porque、eh, no tenés acceso ¿Te al registro. No, por supuesto, no, no, no, o sea, no, no hay comunicación del municipio,、mm. en absoluto. En este año y pico se hicieron algo con, otra, con la otra asociación que también integra el Consejo Consultivo. Bueno, bienvenido y los aplaudo. Con Canapam jamás tuvieron más contacto.、Claro. Sí, lo que ha tracelado. O sea, formalmente,、no. como ahora deberían habernos notificado formalmente de que, ingresar, que comenzaron a hacer actividades、no. y van a hacer una reunión, y además lo, lo, lo, lo manifiestan en los medios de comunicación, y aparte del Consejo Consultivo no se lo dicen. Bueno, me parece que hay una gran falla de, de, de, de gestión, principalmente. Una gran falla de gestión y, y gran, gran falla de comunicación. Y además, literalmente, ¿qué hizo el Consejo Consultivo hasta ahora? Yo, que soy parte de supuestamente eso, no lo sé. Claro, Para sí, mí, sí. nada. Y no, pues supuestamente iban a h a c e r la primera reunión y, bueno, se había anunciado.、Eh... Todo es supuesto. Claro. Sí, Acá, sí. nosotros. Pedimos un, un, tener este registro en su momento, hace muchos años,、mm. cuando tuvimos las primeras reuniones con el municipio. Y justamente era, había muchísima gente con ganas de anotarse y tener un respaldo a, sus, a su derecho por parte del municipio.、Mm. Y eso、mm. se fumó con la palabra, como、sí. bueno, los políticos este, suelen realizar. Decir algo para después hacer todo lo contrario.、Eh, pa parecía que la sanción de la ordenanza que creaba el registro era un avance importante, pero si queda solamente en eso y no se aplica,、eh, queda como un montón de leyes que se sancionan y después en la práctica no sirven para nada porque no se aplican. Exactamente, exactamente. Y para hacer esa ordenanza, vuelvo a repetirte, que es lo que te decía anteriormente,、sí. todos tuvimos, o sea, nosotros comenzamos hace más de 5 o 6 años hablando del tema y con los. Diferentes personajes que han pasado por el municipio. Llegamos a este momento de poder reunirnos entre todos en una mesa y llegar a un acuerdo de crear algo para seguir este, reclamando nuestros derechos, pero con una base que el Estado nos ampare. Y nada, eso fue redactar un hermoso, una hermosa ordenanza llena de palabras, sin contenido, evidentemente, porque. Claro. No hubo repercusión para hacer nada.、Mm. Y cuando hacen algo, no este, no lo anuncian a todas las partes.、Eh, bueno, como vuelvo a repetirte, me parece que, que la gestión no, no es la, la que debería accionar, o sea, no, no se está gestionando como se debería.、Claro. Y de hecho, seguimos sin este, evolucionar en nada en la provincia. Nosotros, si no accionamos desde nuestro lado, nunca más se hace nada. Se espera siempre del otro, y cuando entendamos que en conjunto es cuando se pueden sacar las cosas adelante, no cada uno, porque en el mundo canábico es exactamente el mundo del resto del mundo:、sí. el, el ego,、eh, el, el estar en, en los medios y que te aparezcas en un título es lo que más les gusta. Pero bueno, acá se trata de vida, de calidad de vida y sobre todo de derechos. Como seres humanos que somos, a cultivar nuestra propia medicina o nuestra、eh, forma recreativa que tengamos de relajarnos sin, sin tener que consumir medicamentos que al sistema sí le benefician, pero a nosotros no. Y bueno, seguimos,、eh, yo considero, estando en el mismo lugar、eh, que hace años. Con la diferencia, sí, de que hemos derribado un paradigma y hoy podemos hablar en los medios, podemos escribir sobre cannabis. Y la gente tiene la suerte de conseguir aceite o la desgracia de conseguir aceite. c、claro. l e pueden pasar las dos cosas. Entonces, nosotros seguimos ejerciendo la potestad de tener un derecho, pero no tenemos ningún amparo del Estado. Paola Ruggiero,、eh, muchísimas gracias、eh, por estos A minutos, como por, siempre. Por preocuparse siempre y, y estar con el tema presente.、Bueno. Mil gracias.、Bueno. Que tengan buen día.